Hola a todas, bienvenidas a esta clase sobre la filosofía francesa de la primera mitad del siglo XX, marcada por las corrientes filosóficas del vitalismo, el personalismo, incluso se podría hablar también del comienzo del existencialismo, a pesar de que su representante más conspicuo sea Jean-Paul Sartre, cuya obra filosófica sobre todo se publicó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los autores en los que vamos a centrarnos son Henri Bergson, Emmanuel Mounier y Pierre. Ya de Chardin. Como ya explicamos en las、eh, clases sobre la filosofía francesa del siglo XIX, hay una continuidad, de tal forma que se puede hablar de un largo siglo o larguísimo siglo XIX francés, que llegaría prácticamente hasta 1940 con、eh, la derrota de la línea Magrinot ante los、eh, p a n c e r s alemanes en la Segunda Guerra Mundial, de tal forma que las tres corrientes. Del siglo XIX, espiritualismo, positivismo, postomismo, se transforman, se permutan a lo largo de la Tercera República francesa en existencialismo, estructuralismo y personalismo. Del estructuralismo no vamos a hablar en i n g u n a clase teórica, porque los autores estructuralistas y poststructuralistas e son el objeto de, de cuatro de las ocho、eh, clases prácticas: Lacan, Foucault, Deleuze, Derrida. Por suerte o por desgracia, pues e s e ha tocado leerlos como filósofos contemporáneos que son, de los más importantes.、Eh, pero el personalismo y el vitalismo o existencialismo son dos corrientes filosóficas menos importantes, con autores que, por suerte o por desgracia, pues han quedado olvidados.、Eh, de estos tres que vamos a explicar hoy, el más interesante y el que es, sigue todavía generando cierto interés en el presente es e n r i v e r s o n pero también por la influencia que ha tenido en. Estos pensadores postestructuralistas, como es el caso de Deleuze. b i Empezamos n e por la、eh, bibliografía, recomendando un libro sobre el autor y, y otro sobre la corriente filosófica en la que se encuadra.、Eh, sobre b e r g s o n el libro de Gugier, como casi todas las obras de Gugier,、eh, es excepcional. Yo creo que ya en varias en clases he recomendado libros de Gugier, que a mi juicio es el historiador de la filosofía más importante de. La segunda mitad del siglo XX en Francia. Tiene textos que ya hemos recomendado sobre m e n d e v i r a n sobre el espiritualismo francés del siglo XIX. b、eh, e r s ó n se suele considerar、eh, la culminación de esa trayectoria, a pesar de que en su obra, que es la más importante de la segunda mitad del siglo XIX, comienzos del XX, pues el、eh, espiritualismo ya se transmuta en otra cosa. Y así b e r s ó n ya no habla tanto de. El espíritu o del sujeto, de la conciencia, cuanto en general de la vida. Como libro acerca de la corriente en la que se encuadra Versón, que prácticamente funda él, el libro de Gil Deleuze, El Versonismo, traducido al castellano, el año 63, p u es es un texto muy interesante,、pues、que muestra toda la línea de fuga del pensamiento versioniano a través del vitalismo, lo que Deleuze denominaba el empirismo radical, y que llega hasta el presente en ciertas formas de nuevo materialismo. Algunas corrientes filosóficas que se toman en serio la idea sugerida por b e r s o en Percepción y Memoria de que el mundo está compuesto de imágenes. Incluso alguien podría decir, se podría argumentar, es algo que no está en el libro de Deleuze, pero que posteriormente se vio con bastante claridad, que b e r s o es el fundamento filosófico en última instancia del posmodernismo a la francesa. Ya hemos citado en varias ocasiones autores de esta corriente, como Lyotard,、eh, Y compañía, quienes en su utilización de la sociedad del espectáculo y de la conversión de la realidad en un simulacro, pues de alguna forma continuaban con esa tradición fenomenológica a la francesa. Frente a la fenomenología alemana que buscaría las estructuras esenciales del objeto, de los actos mentales, tal y como vimos en la clase pasada, la fenomenología a la francesa, la pre-fenomenología a la francesa, como puede ser el caso de la filosofía bersoniana, pues más bien es una. Filosofía de las apariencias y del mundo como apariencia. Sobre el personalismo, un libro importante acerca de e m a n u e l m u n é fundador de la revista Esprit, es e S. e de Limone, en dos volúmenes: Tiempo de la Persona y、eh, Sabiduría de lo Posible, publicada por las ediciones científicas italianas, la editorial con ese nombre,、eh, radicada en. Nápoles, ese es un libro muy interesante porque el primer tomo está dedicado a la interpretación y exposición del pensamiento de Mounier y el segundo tomo está escrito en clave crítica, pues haciendo una, una revisión de todos los conceptos fundamentales del personalismo, como puede ser el concepto de valor, el concepto de persona, etc. é etcétera. t e r a Me p a r e c i ó interesante recomendar un libro en castellano sobre el personalismo, sobre la corriente del personalismo que llega hasta el presente y que se podría decir que es una de las corrientes filosóficas más vivas dentro de la Iglesia católica. El libro de Burgos, Juan Manuel Burgos, del año 2000, es muy interesante y también es importante subrayar la editorial en la que está publicada. No es para nada baladí que la editorial en la que se publica el libro de Burgos sea Ediciones Palabra, cuyo nombre ya sugiere la vinculación con la Iglesia Católica, ¿no? eh, predicar la palabra de Dios, el verbo que se encarna en Cristo. El personalismo, vamos a verlo, ya lo estamos diciendo en esta introducción, es la continuación del posto mismo, es decir, de la revisión de la. Filosofía y de la apología cristiana en el siglo XIX, con la crisis que supuso la emergencia de los movimientos políticos nacionales después de la、eh, Revolución Francesa, y de alguna forma se podría decir que tras el segundo concilio vaticano, el personalismo se ha convertido en la filosofía oficial de la Iglesia Católica, con modulaciones distintas. El papado de、eh, Juan Pablo II fue más inclinado hacia la fenomenología, el papado de Benito XVI. Estuvo más inclinado hacia la tradición racionalista, si se quiere ver así, de la teología alemana, y el actual Papa, Francisco I, pues está más metido en la línea de la teología de la liberación. Pero todas estas corrientes, de alguna forma, parten de un punto de vista modernista. Ya explicamos en clases previas cómo el modernismo teológico consiste en. Pensar la religión y la existencia de Dios desde el punto de vista de las necesidades del sujeto, como un sujeto inacabado que está abierto a una experiencia que puede ser mística y que le puede completar、eh, vitalmente, normativamente, etcétera, etcétera. Por último, Pierre、eh, Tellard de, de Chardin, Tellard de Chardin,、eh, para los amigos, un autor que, como vamos a ver, influye incluso a algunos pensadores contemporáneos de best sellers. que hablan. Pues、con una retórica muy exagerada, casi, casi profética, acerca de la conversión del ser humano en Dios. Digamos que este es el. Si el personalismo es la ideología oficial actualmente de,、eh, de la Iglesia Católica, se podría decir que el evolucionismo o el prometeísmo de Tellard e Chardín es su heterodoxia. Dos libros: el libro de、eh, Martelet, sobre.、Eh, que en castellano se r í a algo así como. t e l l a r hubiera dicho la verdad o dijera la verdad. Y por último,、eh, el libro de Duans, no sé si lo estoy pronunciando bien, un profeta en proceso, Tellard、eh, e Chardin, y en la iglesia de su tiempo, que explica muy bien pues, las dificultades que tuvo、eh, Tellard de Chardin de publicar sus libros en vida, de tal forma que toda la recepción de su pensamiento se produjo después de su muerte en el año 55. De estos tres autores, el más significativo, el más emblemático para, para su época es Bergson, quien tuvo un diálogo muy estrecho con la filosofía, la literatura y la ciencia de su época. Siempre se ha dicho que Bergson influye en la concepción del tiempo expresada por Marcel Proust en, en Busca del Tiempo Perdido. Y es verdad que la importancia que le da Bergson a la temporalidad en su sistema filosófico está de alguna forma. Transcrito, convertido artísticamente en literatura en esa obra magna de comienzos del siglo XX. Por su parte, el debate científico de comienzos del siglo XX también giraba en torno a la problemática de la relación entre el espacio y el tiempo, tema sobre el cual Bersón, como vamos a ver, dedicó bastantes páginas. Y así,、eh, b e r s o n tuvo un famoso encuentro con Albert Einstein en París en la década de 1920, y tanto, 20, creo que fue en el 22, un evento muy comentado y popular en la época, en el que Einstein pues, replicó a la interpretación relativista de su、eh, comprensión de la mecánica por parte de b e r s o n hemos ya subrayado en varias ocasiones, y esto es obvio para cualquiera que sepa algo de física, que la teoría de la relatividad no es relativista. Es decir, la teoría de la relatividad no considera que todo es mudable o que todo depende del punto de vista desde el que se contemple, sino que para la teoría de la relatividad hay ciertas estructuras invariantes, como son las ecuaciones de Lorentz o la velocidad de la luz. El propio Einstein quería bautizar su teoría como teoría de invariantes y, contravariantes, y covariantes. perdón. No es sino a través de la interpretación filosófica que se ofrece de la teoría de la relatividad que ésta empiece a llamarse de esa forma. Vamos a ver cómo Bersón distingue de manera clara entre el tiempo objetivo, medido por los relojes, y el tiempo relativo, subjetivo, que tiene que ver con la distensión anímica. Esta distinción entre estos dos tipos de tiempo ya viene desde la tradición clásica, que es básicamente la contraposición entre el pensamiento temporal aristotélico y el pensamiento temporal agustiniano, pero en el siglo XX pues, se va a volver esta contraposición mucho más acuciante. Subrayo esto: Einstein nunca interpretó en términos relativistas su concepción del espacio y del tiempo, porque en última instancia todos los experimentos mentales de Einstein acerca de. La relación entre la curvatura del espacio-tiempo y la masa que ocupa esa zona del universo planteaba la cuestión siempre en términos de relojes, es decir, de dos relojes que están más o menos sincronizados o no, es decir, por lo menos desde el punto de vista de Bersón, en términos de tiempo objetivo. Más allá de los debates filosóficos, literarios y científicos de su época, Bersón es emblemático respecto de la Tercera República Francesa. Como intelectual no comprometido. Es justo en este contexto en el que se acuña el término intelectual, a pesar de que, por lo menos en el contexto francés, a pesar de que durante todo el siglo XIX, en Rusia, se hablaba de la inteligencia como un estrato social compuesto por, pues, todos esos filósofos y pensadores de los cuales no pudimos hablar porque decidimos hacer un homenaje a Sabela y a su Instagram aquel día. Eh, pues bien,、eh, no, o sea que nosotros también hicimos ahí、pues、un, una locura realmente, aquello no tuvo ni pies ni cabeza, pero bueno,、eh, para la historiografía、eh, tradicional, el origen del concepto intelectual no es, es、eh, esos pensadores rusos que, sobre los cuales nosotros hicimos e p o g e sino el Affer Dreyfus, todo el debate que hubo durante la Tercera República Francesa acerca del antisemitismo dentro de. Los cuerpos de represión y seguridad del Estado. En este contexto, Bergson, a diferencia de Zola, que es el que, por así decir, acuña el concepto moderno de intelectual con su famoso yo acuso, en el que denuncia la posición de las autoridades políticas ante el coronel o teniente Dreyfus, Bergson se caracteriza por su falta de posicionamiento, por su falta de compromiso. Así, Bergson fue objeto de un. Panfleto muy conocido en la época. Eh, de Paul Nizan,、eh, los perros、eh, guardianes. Una crítica, insisto, a los intelectuales poco comprometidos o los intelectuales conformistas, como era el caso de Bersón. El término Sien、eh, de Gap,、eh, los perros de guardia,、eh, ha sido incluso retomado en el presente para hablar de la complicidad de una serie de filósofos post post-estructuralistas con la emergencia del pensamiento racista o de la nueva derecha en Francia. Bien, vamos a empezar entonces explicando ya la filosofía sustantiva de b e r s ó n cómo concebía exactamente la filosofía de Versón. A pesar de que él tenía un estilo literario bastante holgado y no era muy dado a las definiciones, en El Pensamiento y el Movimiento, o en un artículo que iba a formar parte de esa compilación, de ese famoso libro de finales del siglo XIX, b e r s ó n afirma que aquello de lo que está a falta a la filosofía tradicional es de precisión. Los sistemas filosóficos, hasta entonces construidos a juicio de b e r s ó n no están hechos a la medida de la realidad que vivimos, porque son sistemas abstractos y tan vastos que, pretendiendo abarcarlo todo, no son capaces de apretarlo. La filosofía se ha ocupado a juicio de b e r s ó n hasta entonces de lo real, lo posible e incluso lo imposible, descuidando lo más importante, a saber, nuestra propia existencia, nuestra propia vida. A finales del siglo XIX,、eh, insisto, cuando estaba b e r s ó n haciendo la compilación que. Llevará a la publicación del libro El pensamiento y el movimiento. El único filósofo que a su juicio se salvaba de la quema o de la purga por esa falta de precisión era el sistema filosófico de Herbert Spencer, del que ya hablamos y que le va a influir posteriormente, sobre todo de manera negativa. Herbert Spencer, como ya vimos en la clase sobre, la, sobre aquella、eh, hace ya unas semanas, había construido toda una filosofía articulada en torno al concepto de evolución. Es más, es Herbert Spencer el que acuña la expresión. La supervivencia de los más aptos, con la ambigüedad que tiene en inglés el término fittest, que, es, que implica al mismo tiempo una cierta complicidad y un cierto encuadramiento en una estructura social y un, una fortaleza física o de mental, lo que sea.、Eh, Herbert Spencer, ya lo explicamos en la clase aquella, es en, mucha, en buena medida el padre del darwinismo social, a pesar de que su concepción. De cómo debía ser estructurada la sociedad no era del todo concordante con lo que luego va a ser el dragonismo social norteamericano. En lo que sí que es pionero Herbert Spencer es en la construcción de un neoliberalismo que ya no se oponga al derecho absoluto del papado, sino al derecho absoluto de los parlamentos. La filosofía de Herbert Spencer, a pesar de la discrepancia que pudiera tener políticamente versión con él, Era una excepción a la falta de precisión de la historia de la filosofía por la sencilla razón de que, a pesar de las g e n e r a l i d a d e s o vaguedades que tenía su sistema filosófico, estaba siempre apoyado o tenía los pies puestos sobre la realidad. Es decir, la filosofía de Herbert Spencer era una filosofía en marcha que tenía en cuenta la ciencia de su época. Que estaba modelada por los hechos que marcaron al fin y al cabo el preovictoriano. e d o Hasta tal punto, podríamos decir desde el presente, que Herbert Spencer es un filósofo difícilmente exportable fuera del contexto victoriano. Es la quinta esencia de un pensador de finales del siglo XIX en Gran Bretaña. A partir del pensamiento d el movimiento, Bersón afirma que la única forma que tiene la filosofía de convertirse más precisa es analizar el tiempo. Como dimensión existencial y vital esencial. A juicio de persona hay dos tipos de tiempo, el tiempo matemático y el tiempo genuinamente real. El tiempo matemático es aquel que es estudiado por los hombres de ciencia, un tiempo cuantificable, parametrizable, repartido en instantes puntuales y que es concebido como si fuera una línea espacial. Frente a este tiempo matemático, el tiempo real sería una pura duración. Una continuidad experimentada vitalmente como distensión anímica. Es sobre ese tiempo que decía San Agustín que sé lo que es cuando no me lo preguntan y cuando me lo preguntan no sé lo que es. Frente al tiempo matemático analizado por la ciencia, el tiempo real sería analizado a juicio, por, a juicio de Versón por la、eh, filosofía. Hablar de análisis para referirse a la posición que debe asumir la metafísica o la filosofía respecto del tiempo es incluso e q u i v o c o a juicio de Versón, ya que análisis es siempre reducción de lo complejo a lo simple. He aquí, por ejemplo, una posible explicación del término filosofía analítica. La filosofía analítica se caracteriza, si queremos remontarnos hasta la época de Hume, por el hecho de que pretende explicar lo complejo a partir de lo simple, pretende descomponer la realidad compleja. En sus átomos y a partir de la interacción entre átomos simples, volver a reconstruir toda la realidad. Esa sería la metodología atomista que estaría por detrás de, por ejemplo, la economía clásica, que tomaría como unidad de medida racional económica al Robinson, es decir, un individuo aislado de la sociedad, c u y a a partir de cuya conducta se puede reconstruir todo el sistema económico, financiero, etc. é t Es decir, el propio Robinson. Aún estando aislado en su isla con la única ayuda o cooperación de viernes, tiene incorporado todos los mecanismos de descuento temporal, preferencia también temporal, etcétera, etcétera. De nuevo, a juicio de Bersón, esta concepción de la existencia y del tiempo, como descuento temporal, preferencia temporal, etcétera, sigue cayendo en la falacia, p o d r í a m o s decir, matematizante o cuantitativa, de pensar que el tiempo tan solo tiene una dimensión extensiva, espacial y no. Intensiva, anímica. Frente al análisis propio de la ciencia, en el que las ideas y las realidades se d e s componen en sus elementos más simples, la filosofía opera por intuición, o debería, a juicio de b e r s ó n operar por intuición. Por intuición, b e r s ó n entiende la conciencia inmediata o percepción directa de una realidad. El pensamiento analítico que realiza análisis de la realidad es esencialmente simbólico frente al pensamiento intuitivo que sería holístico, es decir, no pretendería representar una realidad a partir de otra con símbolos, sino comprenderla en su totalidad como un elemento, como una realidad orgánica que no puede alinearse, que no puede representarse. ¿Cómo sería la filosofía, a juicio de b e r s ó n si esta. Abandonara el análisis y se entregara a la intuición. ¿Cómo sería una metafísica construida sobre la base de la pura intuición? A juicio de Bersón, tal y como lo expone en sus conferencias de Oxford, en la famosa segunda conferencia de Oxford, ...esa una metafísica construida sobre la base de la pura intuición no afirmaría que existen sustancias, sino que tan solo hay puro devenir. Dice Bersón de manera célebre: hay cambios, pero no hay nada bajo el cambio. Hay cosas que cambian, pero el cambio no necesita de s o p o r t e alguno. Hay movimientos, pero no hay objeto inerte, invariable, que se mueva. El movimiento no implica un móvil. La influencia, aquí, la influencia que va a tener este tipo de pensamiento, que va a subrayar la importancia del devenir en Deleuze y en la reinterpretación de Nietzsche como un filósofo del devenir, es crucial. Ya explicamos en la clase sobre Nietzsche cómo la mayor parte de los intérpretes franceses le contemplan a él, pues no como un pensador totalitario ni como un mero literato, sino como un pensador de la existencia. Y esta existencia se entiende principalmente como devenir, como puro movimiento frente a lo que sería el platonismo, que sería el intento de reivindicar ese movimiento en construcciones ideales. En b e r s ó n la intuición que. Analiza la realidad como puro devenir sin que éste quedara reificado en sustancias, se dirige en primera instancia hacia el yo. He aquí el punto de entronque o de enganche entre la filosofía de Bersón y la tradición espiritualista. Para Bersón, lo primero que se intuye es la vida interior del yo. Nuestra existencia, a juicio de Bersón, tan solo se experimenta por medio de la intuición, como percepción interna. Dependiendo de si nos estamos refiriendo al tiempo objetivo cuantificable o al tiempo subjetivo cualitativo, pues hay dos tipos de percepciones por un lado estaría la percepción externa, que es la percepción de los objetos en el espacio, y por otro lado estaría la intuición, como una pura aprensión de nuestra existencia o de nuestra distensión anímica. La duración real, tal y como la entiende Versón, es, insisto, la visión directa que tiene el espíritu de sí mismo como un, como un ente que deviene en el tiempo sin r e i f i c a r s e nunca en ninguna sustancia. La ciencia positiva, a juicio de Versón, se ocupa principalmente de los objetos dados en la percepción como objetos espaciales, frente a la metafísica que se reservaría el terreno de lo espiritual y, por lo tanto, también de lo temporal. La realidad vista desde el punto de vista subjetivo es, insisto, un puro cambio un devenir, una duración real, una vida espiritual y el mundo material, analizado por la física, no sería sino un depósito una reificación de ese mundo anímico en constante devenir. Aquí vemos, insisto, la conexión de nuevo de b e r s ó n con la tradición filosófica del siglo XIX. Para la mayor parte de los filósofos del siglo XIX, tomando algunas. Y vulgarizando a l g u n a de las tesis de Fichte, el mundo no es sino un no-yo contrapuesto al yo. Conforme va avanzando el curso, vais viendo cómo esas aparentes locuras de las primeras clases, especialmente todo el tema este del yo y el no-yo, pues va cobrando cada vez más sentido. Para Bersón, el mundo externo、no、es sino la y la física no es sino una reificación de las entidades analizadas por la metafísica, que son principalmente espirituales. A la hora de subrayar la distinción entre ciencia ocupada de la física y de la, lo material y metafísica ocupada del espíritu, Versón plantea una pugna contra el cientificismo o el cientismo. El cientificismo, a juicio de Versón, sería aquella metafísica que se disfraza de ciencia y pretende ofrecer, como si fueran conocimientos positivos, puras supercherías. Pues, un ejemplo que yo podría poner personal、pues、fue, puede ser el, el sueño interestelar de Martí, del canal de divulgación científica C de Ciencia, que yo critiqué en un vídeo que subí este verano, en el que este señor pretendía exponer, como si fuera aquello、mmm, verdad científica, un proyecto delirante de conquista del espacio exterior. Una cosa es evidentemente la ciencia positiva, otra la tecnología y otra la technoutopía, que era lo que estaba básicamente、eh, verbalizando ese señor. El cientificismo es, insisto, la ideología según la cual no hay nada fuera de la ciencia y que incluso sobre materias como la verdad, el valor, la buena vida, el sentido de la existencia, tiene que haber algún tipo de disciplina científica y si no la hay. Pues construimos algún tipo de pseudociencia al respecto. El cientificismo, por lo tanto, no es incompatible con la pseudociencia. Es más, el cientificismo es la primera de las pseudociencias porque pretende vender, entre otras cosas, la filosofía como una suerte de superciencia, como un presentando al filósofo como un científico de nivel superior que daría a los científicos de otras disciplinas menores. Datos y generalizaciones a partir de hechos no conocidos por ellos. Frente a esa visión unitaria y monista de la relación entre filosofía y ciencia, Versón subraya que son dos disciplinas paralelas: es decir, que por un lado estaría la ciencia ocupada de la materia, la física, el depósito del espíritu, frente a la filosofía o metafísica que se ocuparía del espíritu de la temporalidad. Como veis, hay una división incluso por intuiciones. La física se ocupa del espacio, la metafísica del tiempo. Y, y evidentemente todo esto está dentro del marco kantiano que ya hemos estado revolviendo a lo largo de toda esta asignatura. Cuando a Bersón le criticaban que esta división tan t r a n s a t i v a entre filosofía y、e、ciencia podía caer en el anticentricismo, i Él puntualizaba que su objetivo no era desprestigiar a los científicos de su época. Es más, Bersón tenía un conocimiento bastante profundo de materias como la, teoría de la t e o relatividad, í a d r e l a tanto como para poder plantearle objeciones e interpretaciones originales al propio Einstein. Hay un libro muy bonito que se ha traducido recientemente al castellano sobre esa disputa. Lo que necesitamos, dice Bersón, en la, en la disputa con Einstein, es una filosofía que se someta al control de la ciencia y contribuya al avance de esta. Pero siempre estableciendo claramente la diferencia entre los dos campos de aplicación de la inteligencia. Tanto la ciencia como la filosofía, en última instancia, para Bersón, son productos de la inteligencia entendida esta como una función de la acción humana. Pensamos y tenemos inteligencia precisamente porque nos marcamos objetivos que no son alcanzables de manera intuitiva. La ciencia, para b e r s ó n en ocasiones puede verificar de manera oblicua o indirecta la metafísica, y la metafísica puede contribuir a la ciencia corrigiendo sus errores. ¿Acaso esto sugiere que la metafísica es incorregible, es decir, que la filosofía no tiene, corre... no tiene errores? Todo lo contrario, para b e r s ó n hay ciertos errores de la filosofía tradicional. Y hay incluso ciertos problemas que hasta entonces se han considerado cruciales que en realidad no son tales, es decir, que son pseudoproblemas. A juicio de Versón, preguntas como: ¿por qué hay algo y no nada? ¿Por qué hay orden y no desorden? ¿O de dónde venimos y a dónde vamos? Son preguntas que carecen de respuesta, son errores o pseudoproblemas que la propia filosofía es capaz de corregirse a sí misma. En、un ejemplo también de s u p r o b l e m a para Bersón, al que dedicó un libro entero, es el problema del libre arbitrio. El libro en cuestión es Tiempo y voluntad. A juicio de Bersón, toda la disputa entre los deterministas y los defensores del libre arbitrio se sostiene básicamente sobre una confusión de varios términos. Para empezar, los contendientes de este debate confunden la duración con la extensión, el tiempo con el espacio. La sucesión con la simultaneidad y la cualidad con la cantidad. Tan pronto como quede solucionado este error o esta confusión, a juicio de b e r s ó n todas las objeciones que se han planteado tradicionalmente contra la libertad se esfumarán, así como las definiciones que se han ofrecido acerca de e s t a En cierto sentido, dice b e r s ó n hasta el propio problema de la voluntad y del libre arbitrio se difundirá. Se re, disolverá en el aire en el momento en que podamos distinguir claramente la duración de la extensión, la sucesión de la simultaneidad y la cualidad de la cantidad. ¿Qué entiende exactamente Versón por duración, simultaneidad, sucesión, cualidad, cantidad? La duración pura la define Versón como aquello de lo que podemos percatarnos intuitiva o inmediatamente en la conciencia de nuestra propia vida mental interior. Es para Bersón una serie de cambios cualitativos que se fusionan y compenetran entre sí, de suerte que cada elemento representa el todo. Aquí vemos de nuevo el holismo de Bersón. No podemos aislar los átomos que componen una realidad compleja, no podemos realizar un análisis, porque en el átomo ya está representado el todo. El p a r a l i s m o que ofrece Bersón es el mismo que utilizaba Bersón. Husserl para explicar cómo la percepción está entrecruzada necesariamente con la memoria primaria.、Re、en la clase pasada explicamos cómo para、eh, Husserl la percepción se articula temporalmente en retención, tiempo,、eh, tiempo actual y portención o proyección con el caso del concierto. En un concierto no escuchamos una nota aislada, sino que la nota. Tiene un significado y se escucha de manera distinta dependiendo del armónico en el que se encuentre y, en general, todo el entorno sonoro en el que está encuadrada. Un do sostenido puede ser completamente distinto dependiendo de las notas con las que sean simultáneas o sucesivas a ella, a esa nota, al do sostenido. Del mismo modo, la realidad entendida como duración pura no se puede aislar, sino que debe ser comprendida como un flujo constante de situaciones. El pensamiento discursivo exige, no obstante, que ese, esa duración pura sea fragmentada, el flujo de la conciencia y de la realidad se, se interrumpa y se divida en momentos e instantes que puedan ser numerados, cuantificados, parametrizados. Es por medio de este procedimiento de abstracción que damos con el concepto objetivo matemático de tiempo como el tiempo que miden los relojes. Este concepto de tiempo, para Bersón, lo define de una manera muy bonita, no es sino el espectro del espacio. Concebir al tiempo como una serie de unidades perfectamente divisibles entre sí, ya sean estas segundos, minutos, horas, semanas, días, meses, años, quincenas, Eh, eh, siglos, milenios, etcétera, cualquiera de estas unidades no hace sino proyectar el espectro del espacio sobre el tiempo. Pretende espacializar, como si fuera una línea, el flujo constante del tiempo. Este espectro del espacio se aparece evidentemente a la conciencia reflexiva, pero frente a la conciencia reflexiva, la duración pura se presenta tan solo a la intuición como, vuelvo a lo mismo, sucesión de nuestros estados de conciencia y de conciencia. En la medida que nuestro ego viva y se deja vivir absteniéndose de separar los diversos momentos del constante presente. La libertad, para Bersón, consiste en la concordancia de los actos que realizamos en el presente con los actos que hemos realizado en el pasado, entendido ese pasado, insisto, no en términos c u a n t a t i v o s sino cualitativos. La libertad consiste básicamente en que los actos. Actuales dimanen de, de nuestra personalidad. Entendida esta personalidad no en términos sustantivos, como una especie de yo que preexista a todos nuestros estados, sino como un fluir, como una concatenación de estados temporales. La relación que existe entre la obra y la p e r s o n a l i entre los actos y la personalidad de un hombre libre, es la misma relación, dice b e r s ó n que la que existe entre un artista y su obra. No obstante, esto no es una definición de la libertad. Para Bersón, y esto será un, una posición filosófica que va a influir decisivamente en toda la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo XX, definir supone restringir, limitar. Omnia determinatio es negatio, que decían los clásicos. Toda determinación implica una cierta negación. Así, definir la libertad de alguna forma supondría dar de antemano la victoria al determinismo. En el momento en que decimos que la libertad es esto o aquello, Estamos limitando la posibilidad que tiene esa propia libertad de modificarse a sí misma y, por lo tanto, cambiar su definición. Toda definición, a juicio de b e r s o n es el resultado de un análisis, es decir, de la reducción de lo complejo a lo simple, de la conversión de los procesos en cosas, de la transformación de la duración en extensión. La libertad, si queremos comprenderla genuinamente, debe mantenerse indefinida, es algo indefinible. En la medida en que siempre está trascendiendo toda definición, precisamente porque es libre. La libertad, dice Bersón, es algo de lo que nos percatamos de mano intuitiva y que no podemos someter a prueba ni tampoco a definición, porque el propio intento de prueba o de definición ya supone encuadrar esa libertad en un marco científico, cuantitativo, parametrizable, etc., é t etc., r a e é t e r a en el que esa libertad no puede desenvolverse. Por decirlo rápidamente, la libertad no es un objeto de ciencia, sino de metafísica o de filosofía. ¿Cómo se articula la libertad o la subjetividad para Bersón? Bersón sostiene que hay dos tipos de yo, dos tipos de subjetividad o de conciencia, uno de los cuales es la proyección del otro, su representación espacial. Como veis, Bersón está constantemente regresando a este esquema, que es muy kantiano, del de espacio como. Lugar de libertad, filosofía, etc. Y el tiempo. Y el, no, e r d ó el espacio como lugar de ciencia, determinismo, etc. é t e r a Y el tiempo como lugar de libertad, filosofía. Para Bersón, como estamos viendo, la libertad se desenvuelve en el tiempo como duración pura y actuar libremente consiste en recuperar la posesión que tenemos sobre nosotros mismos en tanto que duración pura. Ese es el yo más profundo, el yo. Modulado temporalmente, frente al yo superficial, que para b e r s ó n sería simplemente la acción que ejercen los demás por medio de la presión social, constituyendo nuestro carácter y nuestro hábito. El término hábito, que ya ha aparecido varias veces en la exposición, lo retoma evidentemente b e r s ó n de Félix Ravesón y de toda la tradición espiritualista que subrayaba. Que el primero viene la libertad y posteriormente viene el hábito como primer punto de partida para la construcción de la ley, ya sea esta jurídica o natural.、Bien. Hablemos del de segundo libro más importante de Versón, después de Tiempo y Voluntad, Memoria y Percepción. En este libro. Se propone, b e r s ó n refutar al materialismo demostrando cómo、eh, la materia es idéntica a la apariencia y que, por lo tanto, la postulación de una sustancia material por detrás de los fenómenos que experimentamos en el mundo no contribuye informacionalmente ni explicativamente a la comprensión del mismo. La estrategia retor,、eh, explicativa o, o filosófica que utiliza Versón para reducir la materia a apariencia y afirmar, al fin y al cabo, que el idealismo y el materialismo están afirmando lo mismo, con diversa terminología, es analizar esas dos facultades, o sí, esas dos facultades anímicas tradicionales, que son la percepción y la memoria. Por memoria entiende Versón el punto de interacción entre espíritu y la materia. Aparentemente, la memoria es. El análisis de la memoria ha sido el baluarte, el caballo de batalla del de materialismo y el epifenomenismo. El hecho de que tengamos memoria implica una cierta reificación de la conciencia, de ese flujo vital, y la memoria es el principal asidero de las definiciones sustancialistas del yo. Se puede decir que permanecemos en el tiempo en la medida en que recordamos hechos que hicimos nosotros en el pasado. Frente a la memoria, nos encontramos con la percepción que se entiende tradicionalmente como una memoria del presente, o viceversa, la memoria se entiende como la percepción del pasado. Versón pretende discernir y separar claramente lo que es la memoria de la percepción, mostrando cómo la percepción está atravesada en parte por imágenes némicas, es decir, de propias de la memoria, pero que su carácter no es de percepción de sustancias, sino de. Puras apariencias o imágenes. Bonus,、bueno, lo mismo. La tesis básica que se quiere demostrar en memoria y p e r c e p c i o n es que toda la realidad está compuesta de imágenes y que un objeto físico no es discernible de la imagen que ofrece ante un sujeto. La distinción que establece b e r s ó n entre percepción y memoria básicamente consiste en la siguiente: la percepción está orientada espacialmente a la percepción de los objetos, frente a la memoria que está esencialmente orientada hacia nuestra propia corporalidad, entendida también en términos temporales. Lo que hace que nosotros permanezcamos en el tiempo, pues no es la configuración espacial de nuestro cuerpo, sino la forma en la que percibimos ese cuerpo como un cuerpo vivo, por utilizar la terminología de Husserl, a, a través de los diversos estados temporales. Sobre mi cuerpo no tengo percepción, sino que tengo principalmente memoria. Hay dos tipos de memoria para Versón: una mecánica y otra más orgánica. La memoria orgánica está constituida principalmente por hábitos, mecanismos motores que fijan la conducta. Por ejemplo, acordarnos de la lista de los reyes visigodos porque, porque la hemos aprendido de memoria. La definición que ofrece b e r s ó n de la memoria mecánica es la siguiente. La memoria mecánica es un sistema cerrado de movimientos automáticos que se suceden unos a otros en el mismo orden y ocupan el mismo tiempo. Así vemos cómo la memoria mecánica se caracteriza por la ordenación y la simultaneidad. Es una pura repetición mecánica, un hábito corporal, una aptitud corpórea o, también dice b e r s ó n una disposición orgánica que permite la respuesta. A ciertos estímulos. Aquí Bersón da cuenta de los desarrollos del de conductismo, Paulov y compañía, en la psicología de finales del siglo XIX, y comienzos del XX. Frente a esa memoria conductual, mecánica, memo estaría una memoria mucho más orgánica, que es la memoria pura, que no simplemente se fija en ciertos estímulos por el grado de vinculación que tienen con nuestras necesidades o deseos, sino que recuerda. Los objetos de manera íntegra y plena. El p a r a l i s m o entre b e r s ó n y Husserl no puede ser más, más acusado. Vimos en la clase pasada sobre Husserl cómo Husserl también distinguía entre la memoria primaria y la secundaria. La memoria primaria es la que tiene que ver con la retención, protección y tiempo actual, frente a la memoria absoluta, que es la que, la que toma al objeto del acto mental en su conjunto, a pesar de que tan solo se haya percibido en uno de sus perfiles. La función del cerebro para Bersón, y esta es la parte seguramente más pseudocientífica de su teoría, es impedir que la memoria pura invada la conciencia. Dejar, filtrar, de alguna forma, la experiencia de la memoria pura, convertirla en, el, en hábito, en conducta más o menos adquirida. La memoria pura es espiritual, pero está filtrada, juicio Bersón, por la estructura cerebral. En este libro, Versón hace un análisis de ciertos estudios que se habían realizado en la época, pues, por ejemplo, sobre la fascia y sobre otros fenómenos patológicos, subrayando la plasticidad del cerebro humano. Es decir, las dificultades que tenían los neurólogos o los neurocientíficos de la época de fijar exactamente en términos espaciales la localización de ciertas funciones cerebrales. Esto es algo que ha sido subrayado por neurocientíficos posteriores, es decir, cómo. Hay una plasticidad del cerebro de tal forma que, aunque haya una cierta localización de ciertas funciones, como el habla, la memoria, la conducta psicomotriz, un cerebro que carezca de ciertas partes puede adaptarse y reconstruir el mapeo cognitivo en otras zonas del cerebro que inicialmente no estaban asignadas a esa función. Esto ha sido estudiado, por ejemplo, por Antonio d a m a s i o y por otros、mmm, filósofos. Fundados en investigaciones neurocientíficas a día de hoy. Versón, apoyándose en los pocos análisis que había de la época, citando por ejemplo a Cajal con bastante elogio, subraya que la función del cerebro no es la de un almacén, si queremos hacer esa, ese paralelismo metáfora, sino el de una central telefónica. Si se pudiera ver el cerebro desde dentro, lo que veríamos. No es, insisto, un puro almacenamiento de、eh, estados, funciones y una compartimentación clara de ellos, sino una constante co correlación y conexión entre diversas funciones con una cierta planificación o preparación central. El, el cerebro, para Berson, tiene una función principalmente motriz, era evidentemente la función que más estaba más estudiada en la época. Aunque ya se había empezado a estudiar ...pues todo el área de broca y de compañía、eh, asociada con el habla. La percepción, para Bersón, por lo tanto, tiene una función cerebral asociada con el movimiento, un movimiento que, en términos conductuales, se expresa como acción. La inteligencia, articulada espacialmente como percepción, es básicamente. La forma en que el cerebro selecciona estímulos según nuestros cursos de acción y nuestras necesidades o deseos. El fundamento, en última instancia, de todos los fenómenos psicológicos o cerebrales para v e r s o n e s la acción humana. Esta teoría del cerebro, que puede ser más o menos pseudocientífica o puede estar más o menos actualizada, porque al fin y al cabo este es un libro de 1912 o por ahí. Es interesante, se complementa con una interpretación curiosa de la evolución que, de alguna forma, recapitula todas las interpretaciones de la evolución que se habían ofrecido en el siglo XIX francés. Para Berson, al igual que para la mayor parte de los espiritualistas franceses, la evolución no es en el fenómeno que esté circunscrito al ámbito biológico, sino que hay una evolución mineral, química, física y, en última instancia, también social y cognitiva. El cerebro humano y la psique humana, pues no s sino el último estadio de esa evolución en el que la inteligencia se expresa de dos, por dos vías distintas: como percepción y como memoria. La percepción pura, ya lo hemos dicho, está orientada a la acción, pero la percepción ordinaria está constantemente entretejida por la memoria. Y volvemos al ejemplo del de concierto: cuando percibimos una nota. Esa nota no está aislada, sino que está en contacto con o en conexión con las notas circundantes temporalmente. La percepción no es un puro contacto de la mente con el objeto presente, pues ella siempre está impregnada de imágenes némicas o mnemotécnicas que completan y la interpretan. Es en el cruzamiento entre memoria y percepción, aun siendo dos funciones distintas, que. Emerge la inteligencia humana como una inteligencia principalmente desenvuelta en el tiempo. La percepción, en la forma concreta en la que nos desenvolvemos en el mundo, para Bersón, por lo tanto, es una síntesis de memoria pura y de percepción pura. Es decir, de la mente, memoria y de la materia, percepción. Sobre esta base, Bersón recupera. El viejo problema de la libertad tratado en el libro que ya hemos explicado previamente. Dice p e r s ó n lo siguiente: La mente, el espíritu, toma prestadas de la materia las percepciones de las que saca su alimento y se las devuelve a la materia en forma de movimiento sobre el que ha pu puesto la impronta de su propia libertad. Y aquí el, aquí el entrecruzamiento entre necesidad y libertad del que hablábamos previamente. O sea, la forma en la que. Versón al mismo tiempo dice que el debate sobre el libre arbitrio es un s e u d o problema, pero que planteado en un nivel un poco más complejo, distinguiendo varios conceptos, como este de la cantidad y la cualidad, o el de la memoria y percepción, podemos ver cómo son composibles. Para Versón, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo, están mediados, como no podía ser de otro modo en una filosofía tan marcada por la dimensión temporal, por la acción, una acción desenvuelta temporalmente. El cuerpo. Lo llega a definir incluso Versón como un instrumento de la acción. La percepción es comprendida por Versón también como una acción vital, en el sentido que ya hemos explicado: es decir, que la percepción está al servicio de una acción que actúa respecto a ciertos objetos que nos son interesantes o que tienen una cierta saliencia según nuestras necesidades o deseos. El cerebro. Es el órgano o el organismo de la percepción para Bersón frente a la memoria que tiene un carácter extracerebral. La memoria pura para Bersón es algo distinto de la función cerebral. La pregunta que se plantea Bersón y a la que no da respuesta al final de su libro Memoria y Percepción es: si la memoria tiene un carácter espiritual que trasciende toda cerebralidad, ¿de dónde viene exactamente la memoria? Se requiere, como se puede ver aquí, una reinterpretación de la teoría de la evolución. Para la teoría de la evolución, el ser humano y todas sus funciones cerebrales y psicológicas ...pues no son sino una expresión de su propia constitución corpórea. Bersón ofrece una interpretación interesante en libros posteriores de la evolución que, de alguna forma, critica y matiza la, el evolucionismo de Herbert Spencer. El versón maduro se alejará de la influencia y de la fascinación que tenía inicialmente por Spencer, subrayando cómo Spencer había reducido la evolución a, es, a su dimensión puramente espacial y cuantitativa. Dos son los aspectos que le parecen problemáticos a Versón de la teoría de la evolución tal y como se interpretaba a comienzos del siglo XX. Por cierto, la interpretación que se ofrecía de ella entonces es muy distinta de la actual. De hecho, a. Se pueden leer un montón de textos a comienzos del siglo XX en los que se subraya que la teoría de la evolución está completamente obsoleta porque no es capaz de dar cuenta de los saltos que realiza la naturaleza desde el punto de vista genético. No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la nueva síntesis biológica de Dobjazinsky y una serie de filósofos y científicos esto, rusos, que genética mendeliana y teoría de la evolución darwiniana se consideran como complementarios y no antagónicos. A comienzos del siglo XX, esas dos corrientes científicas y filosóficas estaban completamente peleadas. Para el mendelianismo era posible la mutación arbitraria y los saltos genéticos frente a la teoría de la evolución que planteaba una evolución gradual de las especies las unas en las otras. Esos debates incluso se siguen manteniendo a día de hoy, pero no nos da tiempo a meternos en ello. Bien. Dos son los problemas entonces que plantea Bersón a la teoría de la evolución tal y como se comprendía en, en su época, haciendo una crítica tanto a la visión darwiniana como mendeliana. Por un lado, Bersón critica el concepto de selección natural y, por otro lado, Bersón critica el concepto de azar genético. La interpretación que se ofrecía entonces de la selección natural era básicamente que la selección natural está siempre al servicio de la supervivencia. Esto para b e r s o n es inadecuado, o por lo menos no es capaz de dar cuenta de la creciente complejidad de los organismos conforme va evolucionando la biosfera. El auge de la complejidad va asociado al auge del riesgo. A mayor complejidad, mayor riesgo、eh, biológico. Si la supervivencia fuera el único valor maximizado por la evolución, e s t a nunca avanzaría más allá de los organismos más simples, que son a su vez los menos arriesgados. Por otro lado, Persson criticaba la teoría de las variaciones ocasionales o fortuitas, subrayando que si estas variaciones se realizaran en ciertas partes de un organismo, Impedirían el funcionamiento del todo. Tiene que haber, dice b e r s ó n una cierta coordinación o coadaptación que se expresa naturalmente en fenómenos como el ajuste fino que tienen organismos como el ojo. Atribuir al azar la emergencia del de flagelo en las bacterias o del ojo en determinados seres ya un poco más avanzados. Supone una credulidad, es una especie como de dogma de fe inaceptable para Versón. Ahora bien, Versón no pretende sustituir el azar mendeliano por una suerte de finalidad según la cual Dios intervino para crear un flagelo en el ámbito de la bacteria y posteriormente un ojo en el ámbito de, anima de ciertos animales. Versón estaba tan en contra de lo que a día de hoy serían las teorías del diseño inteligente como en contra de la concepción del de desarrollo genético como pura tirada de d a d o s De nuevo, esta concepción de la teoría de la evolución puede parecernos más o menos alocada, estas objeciones que plantea Versón a la teoría de la evolución en su época, pero de alguna forma, las teorías Evo-Devo actualmente, que muestran cómo la evolución de ciertas especies no es. Pura, puro azar, No está construida por, sobre el puro azar, sino que es sensible a ciertas condiciones iniciales y que hay una, un path dependency, una dependencia de la, de la vía evolutiva que han seguido ciertas especies. Esta teoría del Evo-Devo, de alguna forma, recapitula la concepción que tenía Bersón de la、eh, teoría de la evolución. Para Bersón, la teoría de la evolución es. La principal contribución científica d e l siglo XIX, pero debe ser interpretada en otros términos distintos a cómo los filósofos y los científicos de su época lo estaban haciendo. Sin caer, como ya hemos dicho, en el fetichismo de la finalidad. Afirmar que la evolución tiene una cierta finalidad y que, por ejemplo, ...pues el objetivo último de la evolución era la aparición del ser humano, como afirman algunos teóricos del así llamado principio antrópico en el presente. No es satisfactoria filosóficamente para Bersón porque elimina el principio de novedad y de creatividad, convirtiendo la evolución, que es un fenómeno temporal, en un mecanismo espacial. La clave la interpretación que va a ofrecer Bersón de la teoría de evolución es el concepto de elan vital o ímpetu vital en castellano. Elan se podría traducir como ímpetu al castellano. Versón afirma que nosotros, en nosotros mismos percibimos una, un ímpetu vital que se manifiesta en, el, en la continuidad de nuestra propia existencia, del devenir, la duración. Como hipótesis especulativa, afirma Versón, podemos extrapolar esta idea y postular un ímpetu original de la vida, que va pasando de las semillas de una generación a otra. Este ímpetu, a juicio de Versón, es la causa de las variaciones que van produciendo nuevas especies desde el punto de vista genético. Su modo de obrar no es mecánico, sino artístico o creativo. No consiste en la pura repetición de lo mismo, sino en la organización y en la creación de nuevos fenómenos a partir de los previos. Para Bersón, la evolución avanza en tres direcciones o planos distintos: el plano o la dirección de, la, de lo vegetal, el de lo anímico y el de lo racional. El mundo de las plantas o vegetal. Para a v e r s ó n se caracteriza por los rasgos de la fijeza y la estabilidad, así como la insensibilidad. En los animales ya nos encontramos con las funciones de movilidad y conciencia, en algún grado, por lo menos, en los seres ya vertebrados, etc. Y en el mundo humano nos encontramos con una distinción clara entre inteligencia e instinto. Dentro del propio mundo animal, en el que se encuadra el ser humano, se puede distinguir entre estas dos funciones. La del instinto y la de la inteligencia. La vida instintiva es la propia de los insectos, las abejas, las hormigas, principalmente Bersón hace un análisis de los insectos, vamos, de los invertebrados, frente a los ciertos vertebrados que, a juicio de Bersón, han emergido más allá de la conducta instintiva para elevarse a la vida inteligente. Una de las características de la interpretación de la teoría de evolución que ofrece Bersón es el subcontinuismo. Para Bersón, no hay ninguna manifestación de la vida que no contenga en un estado rudimentario, latente o virtual las características esenciales que tendrán las manifestaciones posteriores. La diferencia está en la proporción. Lo característico del ser humano es que la proporción de la inteligencia es muy superior a la proporción que tiene el instinto. El instinto, tal y como lo define b e r s ó n es una facultad de usar y construir instrumentos organizados, frente a la inteligencia, que es la facultad de hacer y emplear instrumentos no organizados. La actividad psíquica se expresa a través de estos dos ámbitos, el del instinto y la inteligencia, como una función de la acción que puede expresarse o bien de manera directa o bien de manera indirecta. El instinto es una manera directa de c o n s t r u r Desenvolverse activamente en el mundo frente a la inteligencia, que es una forma indirecta de hacerlo. El instinto y la inteligencia, en un primer análisis, son dos soluciones divergentes, pero igualmente posibles o elegantes a un mismo problema: el problema de qué hacer en el mundo. La inteligencia es indirecta por la sencilla razón de que la conducta media, está mediada, en el caso de los seres inteligentes, por la creación de utensilios. Lo que distingue al ser humano del resto de seres no es. Su razón o su entendimiento, sino su capacidad de crear utensilios. Es Versón uno de los primeros filósofos que va a subrayar la importancia de la mano y del pulgar oponible como factor de humanización. La mano es el utensilio creador de utensilios, carece de función, una mano. Vale igualmente para fabricar algo, para hacerse una paja, para tocar algo, etcétera, etcétera. La mano no tiene una función específica, a diferencia de la garra, de,、eh, en el caso de los animales. Si al hombre hubiera que definirlo por sus atributos, no debería llamársele Homo sapiens sapiens, sino Homo faber. Lo característico del ser humano frente al resto de las especies Homo no es que sea más inteligente o que sepa más sapiens, sino que fabrica. Es decir, Que el ser humano principalmente es un constructor de utensilios para actuar en su entorno material. El desarrollo de la civilización se puede entender, desde un punto de vista tecnológico, como la construcción de instrumentos cada vez más complejos por medio de los cuales interactuamos con una realidad preexistente. La inteligencia, tal y como la entiende originalmente、eh, b e r s ó n es en el ser humano la facultad de fabricar objetos artificiales, en particular utensilios para hacer utensilios. Creando de esta forma una cadena de utensilios que generan o t r o s utensilios, hasta llegar a los desarrollos de la robótica, en el que las propias máquinas serían capaces de、eh, perfeccionarse incluso a sí mismas. El entendimiento humano, ya lo hemos visto en los,、eh, le, los libros previos de Bersón. Tiene como objeto propio de análisis lo discontinuo, lo estable o lo inmóvil. Y funciona por medio de análisis reduciendo lo complejo a lo simple. Lo, el científico, en la medida en que analiza la realidad, reduce siempre los componentes físicos, químicos, biológicos, sociológicos, psicológicos, politológicos, etcétera, a sus unidades mínimas, reconstruyendo a partir de ellas. La totalidad del fenómeno que quiere estudiar. En ese sentido, tanto el entendimiento como la ciencia, que es la puesta en ejercicio del entendimiento, se caracterizan para b e r s ó n por su incapacidad constitutiva para comprender la vida. La vida, lo hemos dicho, es un fenómeno holístico, no atomizable, no analizable, no definible. La inteligencia se interesa principalmente por la materia y va revelando. Con mayor detenimiento, el funcionamiento más o menos mecánico de la realidad. En el momento en que esta concepción, esta función intelectual se aplica a la vida, la vida tan solo puede comprenderse i m parcialmente p a r como i a l m e e perdón... n t c inercia. La forma natural de comprensión de la vida para Bersón, y e s t aquí m o s a a q sí lo único que hace recapitular su teoría previa, es el instinto. El instinto, a juicio de Bersón, Animal, pero también humano, está orientado de manera directa hacia la vida. Su principal problema es que carece de conciencia reflexiva. Los seres que actúan de manera instintiva no tienen conciencia de los fines o los valores que están realizando en sus acciones. Cuando el instinto se eleva a la conciencia reflexiva, para v e r s o n se convierte en intuición. Y aquí volvemos a recapitular lo dicho sobre la intuición y el intelecto al comienzo de esta clase. La intuición, por lo tanto, es la, la forma en la que el instinto, a través de la conciencia reflexiva, toma conciencia de la vida como un fenómeno holístico, no atomizable, no analizable, no definible. La filosofía, por lo tanto, de nuevo dice e nuevo, d Bersón, debe sostenerse sobre la intuición, que es instinto reflexivo, y llega incluso a sugerir que, si la intuición pudiera prolongarse más allá de los pocos instantes en los que tenemos una eureka, No habría divergencia entre las diversas filosofías. Si los filósofos pudieran abrirse a la pura intuición sostenida a lo largo del tiempo, no habría diversas escuelas, sino que todos y cada uno de estos filósofos sostendrían la misma teoría. La teoría, ya lo hemos dicho, según la cual el universo no es un hecho, sino un devenir, un haciéndose, un continuo cambio y devenir. La metáfora que ofrece b e r s ó n en este libro es la del de e chorro de vapor. Un chorro de vapor en el que inicialmente no encontramos una gran división entre、eh, diversas partículas de agua, y no sino en el momento en que se condensan y se reifican cayendo de nuevo como gotas, que aparecen las, los objetos, las in, unidades discretas, etc. é etcétera. t e r a Dice lo siguiente b e r s ó n en su introducción a la metafísica. Si la metafísica ha de proceder por intuición, si la intuición tiene por objeto la movilidad de la duración y si la duración es en esencia psicológica, ¿no estaremos encerrando al filósofo en la exclusiva contemplación de sí mismo? Aquí, Bersón se está planteando una objeción a sí mismo. Es decir, ¿hasta qué punto la posición que le está asumiendo es una posición completamente idealista, según la cual el objeto de la filosofía es el análisis del propio yo como un yo modulado temporalmente? La respuesta que ofrece Verso es una versión de la teoría del microcosmos, según la cual en nuestra propia interior nos encontramos con un reflejo del de afuera del macrocosmos. Nuestra propia duración, dice Verso, nos pone en contacto con una continuidad total de duraciones y nos capacita, por lo tanto, para trascendernos, en la medida en que nos ponemos en contacto con el elán vital, la actividad creativa. Que caracteriza al impulso subjetivo y cósmico. Cuando Bersón habla del de elan vital, lo hace en términos místicos, sim、pues、similares, por ejemplo, a cómo Platón hablaba del animal o el ánima del mundo, o c ó m o Schelling también hablaba del alma del mundo. Para Bersón, el impulso vital、no、es una suerte de supraconciencia. Y llega incluso a calificarla en ocasiones de Dios. Utiliza el término Dios para referirse al continuo surgimiento, a la creatividad constante con la que el universo, la naturaleza, va creando nuevas realidades. El uso del término Dios por parte de Bersón es muy similar al uso que, te, que tenía Spinoza, con la diferencia crucial de que Spinoza pensaba a Dios como una naturaleza mecánica que creaba nuevos fenómenos por pura necesidad, frente a Bersón. Que cree que la evolución es creadora. He aquí el título del libro principal de b e r s ó n en el que trata el tema de la teoría de la evolución. La evolución no es puramente mecánica, no es la repetición de lo mismo, sino que es creativa. Entendiendo la creación no como creación ex nihilo, sino como recomposición de materiales ya dados en la creación de nuevas formas de vida. Este, podríamos decir, es el creacionismo moderado. De la que viene desde Platón, la, la teoría del demiurgo, donde la materia preexiste a la información, es decir, a la forma en la que el demiurgo imprime las formas, valga la redundancia, sobre la materia, traición que atraviesa Schelling y que llega hasta b、eh, e r s ó n y a través de b e r s ó n hasta el presente. Hablemos un poco de la filosofía moral de b e r s ó n Principalmente expuesta en su libro Las dos fuentes de la moral. Esto es algo que no suele explicar de Bersón, y no sé muy bien por qué, porque realmente es de lo más interesante de su teoría, en la medida en que supone una revisión de la tradición moral kantiana. La,、no、hemos, nunca llegamos a explicar la crítica a la razón práctica por la sencilla razón de que ya está disuelta en el aire, en el ambiente, podríamos decir. Eso es lo que dijo Goethe cuando le preguntaron si había leído a Kant. No es necesario porque ya está disuelto en el aire.、Eh, bueno, es una buena excusa.、Eh, pues del mismo modo se podría decir que nuestra concepción natural de la moral ya es kantiana. Y por ese motivo no hace falta explicar a Kant porque es muy intuitivo todo lo de la dignidad, el deber ser, etc. é etcétera. t e r a Para Bersón, la concepción deontológica de la, verdad, de la moral como una verdad orientada hacia la obligación es simplemente una visión parcial de cómo funciona la moral. La moral para Bersón no es una función de la razón, a pesar de que Bersón está de acuerdo en que obligación y libertad se coimplican. Un individuo no puede, ser, no puede tener un deber si no es libre de actuar conforme a ese deber. La obligación, en suma, implica la libertad, en, entendida como capacidad de incluso no realizar esa, esa obligación. Lo que le interesa a Versón no es tanto analizar cómo funciona la obligación, sino cuál es la fuente o la causa de tal obligación. La respuesta que ofrece Versón es bastante contemporánea, muy propia de la, las filosofías de la sospecha del siglo XIX, pero que también se han ido exponiendo a lo largo del siglo XX. Para Versón, el origen de la obligación no es ni, la, ni el sujeto trascendental ni Dios, sino que. La fuente de la obligación es la sociedad. Las obligaciones o deberes no son sino la interiorización moral de las exigencias que los demás proyectan sobre nosotros. Para Bersón, tampoco las personas se pueden analizar atómicamente, sino siempre en relación a las sociedades en las que están encuadradas. Cada uno de nosotros, dice Bersón, pertenece a la sociedad en la que está, tanto como se pertenece a sí mismo. Allá donde uno vaya, siempre arrastra. Un ego social. Es decir, la forma en la que la sociedad nos ha impreso, por ejemplo, la forma que tenemos de pensar y de expresar esos pensamientos a través del lenguaje. Y volvemos al ejemplo de Robinson. Robinson, en la isla,、eh, después del naufragio, aunque aparentemente está aislado del contacto con la civilización, sigue pensando en los términos propios del mercantilismo del siglo XVIII. Y la relación que mantiene con Viernes. El negro que le está ayudando es particularmente colonial e imperialista. La obligación emana, en última instancia, de la, la, la concepción de la moral como una moral esencialmente fundamentada sobre la obligación, es una concepción cerrada de la moral. Versón va a distinguir. Entre la moral abierta y la moral cerrada. La moral cerrada es aquella que se articula a través de las exigencias que impone la sociedad en nosotros bajo la forma de deberes. Debes hacer esto o tienes prohibido hacer lo otro. El mecanismo por el medio del cual se implementan esa, esos valores es la presión social, que en ocasiones define b e r s ó n como la totalidad de la obligación. Es decir, el extracto. Concentrado la quinta esencia de los mil hábitos especiales que hemos contraído de obedecer a las mil demandas particulares de la vida social. La totalidad de la obligación, tal y como la define Bersón, es básicamente el hábito a contraer hábitos. Estamos habituados a comportarnos de una determinada manera y por detrás de esos hábitos, de la suma de todos esos hábitos, está el hábito a contraer hábitos o, oblig... o también el derecho a tener derechos, que es coetáneo. Al, al hábito y a la obligación como motivador de ciertos hábitos. Junto con esta concepción cerrada de la moral, es decir, la moral como algo que viene puesto, impuesto desde fuera de manera más o menos coercitiva y que nosotros interiorizamos por medio de instituciones como la iglesia, y aquí hay que recordar de nuevo el famoso dicho de Chesterton, según el cual quita a un cura y tendrás que poner a diez policías. Porque, de alguna forma, el cura es una suerte de megapolicía que hace que cada individuo se vigile a sí mismo con la, el mito o el cuentecito de que un superpolicía te está vigilando en cada una de las actividades que realizas en tu día a día. Junto con esa concepción cerrada de la moral, la concepción abierta de la moral no está orientada tanto hacia el deber cuanto hacia la vocación. La esencia de la moral abierta es el llamamiento y la aspiración que sienten determinados hombres de, para comportarse conforme a ciertos ideales. El ideal no actúa por medio de la coerción o de la imposición de la voz de los padres, sino por medio de la atracción y el llamamiento. No nos vemos impelidos a actuar conforme a ciertos ideales porque así lo diga la sociedad, sino porque nos vemos traídos por ciertos ejemplos especialmente venerables. Frente a la moral cerrada que es propia de una sociedad, la moral abierta es aquella que es universal a todas las, a todas las sociedades humanas. La moral abierta tiene ciertos contenidos, como por ejemplo el amor universal. La doctrina del de de, amor al prójimo, n u e s t r a versión, está presente, mal que bien, en prácticamente todas las religiones. ¿Qué es lo, y todas las figuras religiosas, Buda, podemos meter también a Sócrates, Cristo, etc. Motivan moralmente a sus seguidores no por la vía de la coerción, sino por la vía del ejemplo. La moral abierta tiene ciertos contenidos, insisto, como es el ideal del amor universal, pero su definición no tiene tanto que ver con el contenido cuanto con el impulso vital. Y volvemos aquí a la palabra mágica, el h a m b vital. Es decir, la voluntad de actuar conforme a ciertos ideales con independencia de lo que diga la sociedad. Por ese motivo, dice b e r s ó n existen genuinos dilemas morales. ¿Qué hacer? ¿Irme al frente en la Segunda Guerra Mundial o quedarme a cuidar a mi madre? Ese es el ejemplo de d i l m a moral que ofrece Sartre. Pero podríamos ofrecer incluso uno a día de hoy antiespecista. ¿Qué hacer con las cabras que están sobrepoblando la cordillera de la t r a m u n t a n a en Mallorca? Sabéis que hay un problema de sobrepoblación, no solamente en esa cordillera, sino también aquí en la Sierra de Madrid. Esterilizarlas o exterminarlas, generando un sufrimiento en esos animales, o permitir su reproducción indefinida, lo cual conducirá en última instancia al agotamiento de los recursos que sostienen su vida, lo cual conducirá también en última instancia a su muerte. Hay un verdadero dilema moral para un antiespecista, es decir, alguien que tenga en cuenta los intereses morales de los, de los animales. ¿Qué hacer? ¿Esterilizarlos y diezmar la población por su propio bien? ¿O dejarlos a su libre arbitrio, lo cual conducirá en última instancia también a otro? A la muerte de esos individuos. Pues es un genuino dilema moral. La razón por la que existen dilemas morales para b e r s ó n es porque hay un conflicto entre la moral cerrada y la moral abierta, entre lo que queremos hacer inspirado por ciertos ideales y lo que nos obligan a hacer a través de la presión social. El ímpetu vital que articula la moral abierta es descrito por b e r s ó n como una emoción y tiene un origen s u p r a r a c i o n a l En términos de la teoría de la evolución, la moral abierta es el último es, podemos último decir que es el último nivel de esta evolución, pero también se puede entender a la inversa. Es decir, para Bersón, la moral cerrada no es sino la cosificación, reificación de, ciertos, de cierta moral abierta pasada. Lo que en la época de Cristo podría, haber, podría ser algo progresista, por, o en la propia.、Eh, Eh, por ejemplo, el, el famoso, la famosa prohibición de comer、eh, carne de cerdo en el Corán era algo dietéticamente muy progresista en el contexto de la sociedad árabe asentada en un territorio donde era muy difícil mantener una cierta población porcina y evitar que e s t a no tuviera una serie de enfermedades que luego eran traspasadas al ser humano. Pero lo que era, podía ser progresista para una sociedad arábica es completamente regresivo. Para la sociedad del consumo pletórico macdonalizado del presente. b i e n La razón, Bersón la entiende como la intermediaria entre la moral cerrada y la moral abierta. Lo que hace la razón es introducir un factor de universalidad en ambas morales. Los ideales de la moral abierta son interpretados por la razón. Y armonizados con la moral de la obligación, mientras que la moral cerrada recibe, a través de la razón, un cierto influjo vital de la moral abierta. La moral cerrada se entiende como un sistema de órdenes dictadas de manera impersonal por ciertas exigencias sociales, mientras que la moral abierta es un grupo de llamamientos hechos a la conciencia de cada uno de nosotros por las personas que han contribuido o que representan lo mejor de lo que puede realizar la humanidad. En los, últimos, en los dos últimos capítulos de las dos fuentes de la moral, Bersón analiza la creación de una sociedad universal por medio de la tecnología. Para Bersón, la tecnología moderna, especialmente los, bueno, los medios de comunicación que estaban emergiendo en su época, son un factor de unificación de la humanidad. Esa unificación se puede realizar por medios ilícitos, como puede ser el imperialismo o el colonialismo. Pero también nos podemos imaginar, dice b e r s ó n que se construya una verdadera sociedad universal humana en la que el factor de unificación no sea el dominio, sino la libre respuesta del ser humano ante los más altos ideales, no la fuerza bruta, no la coerción, sino la inspiración, la vocación. En tal sociedad, dice b e r s ó n la obligación no desaparecería, sino que se transformaría en una suerte de vocación más o menos religiosa. Y es este punto en el que b e r s ó n conecta la teoría, su filosofía moral con su filosofía religiosa. Si la filosofía moral de b e r s ó n estaba articulada bajo la distinción entre religión,、eh, perdón, moral cerrada y moral abierta, la filosofía de la religión de b e r s ó n estará articulada bajo la distinción entre religión estática y religión dinámica. La religión estática básicamente es una defensa contra el poder disolvente de la inteligencia. b e r s ó n analiza el, el origen de las religiones de la siguiente manera. Érase una vez en el Paralítico, que, o en, el, yo que sé, en la antigüedad, que el ser humano alcanzó la mayoría de edad intelectual, momento en que la inteligencia empezó a ejercitar su función o potencial disolvente. La inteligencia, en la medida en que cuestiona y que critica, puede destruir los fundamentos sobre los que se había articulado la sociedad y la vida humana hasta entonces. La inteligencia pone en cuestión. La sociedad cerrada, por decirlo rápidamente. La religión estática surge en este contexto, como una gracias a la facultad mitificadora del ser humano, como un freno a la razón o a la inteligencia. Es en este contexto, como freno o defensa ante el poder disolvente de la razón, que aparecen figuras como los dioses del pueblo que prohíben, castigan y amenazan la jibris, es decir, La vocación prometeica del ser humano de trascenderse constantemente. La religión, las religiones cerradas o estáticas se caracterizan por consolar al ser humano ante los elementos más deprimentes o disolventes del mundo. Una de las doctrinas características de las religiones estáticas es la doctrina de la inmortalidad del alma o de la vida. A la idea deprimente o disolvente de que todos vamos a morir y que nuestra vida no va a significar nada, probablemente para las generaciones futuras, la religión estática opone el mito de una vida inmortal. Mitología que, por así decir, nos reconforta, nos edifica. De esta forma, la religión estática pretende al mismo tiempo proteger a la sociedad contra los elementos disolventes. De la inteligencia y al individuo frente a la realidad deprimente de la caducidad, la muerte o, por decirlo en otros términos, del devenir. La religión estática ya es comprendida como algo negativo por Berson por la sencilla razón de que pretende reificar y convertir en estático lo que para él es un constante fluir. No puede haber una l m a inmortal para Berson porque el alma entendida como una sustancia que preexiste. A nuestro nacimiento y que continuará más allá de nuestra muerte, es una concepción sustancialista, reificadora, espacial de nuestro propio flujo vital.、Vale. Frente a esa religión estática, la religión dinámica, para Bersón, de nuevo, no se caracteriza tanto porque tenga unos contenidos más progresistas, sino porque tiene. Manifiesta otro tipo de impulso vital, un e l á n vital distinto respecto al mundo. El paradigma de la religión dinámica para v e r s ó n es el misticismo, entendido como un contacto y una parcial coincidencia con el esfuerzo creativo que es manifestación de la vida. El místico entiende que Dios es el mundo y que el mundo es una constante creación de nuevas formas de vida. El místico también es aquel que es capaz de trascender los límites de su propia existencia individual. Elevándose al plano de la intuición constante y continuada a través del tiempo. Podríamos decir incluso que toda la filosofía de b e r s ó n no es uno, no, sino un intento de convertir en sistema filosófico las intuiciones expuestas por los místicos. Dentro de la tradición mística, los místicos privilegiados por b e r s ó n son los místicos cristianos, que a su juicio expresaron de manera más clara la idea de que Dios es amor. La reflexión acerca de la evolución y de la creatividad natural nos debe llevar a la conclusión, a juicio de b e r s ó n de que hay una energía creadora inmanente benévola. Y ese es el contenido, insisto, del de misticismo como una religión del amor. La creación es, por última instancia, para b e r s ó n como proceso evolutivo. El devenir a través del cual emergen seres capaces de valorar lo existente. La creación no tiene un fin determinado, sino simplemente la constante creación de nuevas formas de vida. Para Bersón, la tecnología no es sino la consumación de la evolución y de la creación constante de la naturaleza. Hasta el punto que él llega a definir al universo tecnificado como una máquina de hacer dioses. Y aquí es donde Bersón ofrece una serie de sugerencias que luego serán tematizadas será tematizada principalmente por Tellard de Chardin, de quien por desgracia no vamos a poder decirnos una sola palabra. El fin último de la tecnología y del desarrollo civilizatorio para Bersón no es sino la participación del ser humano respecto de la esencia de Dios. De la conversión del hombre en Dios. Bueno, dos o tres palabras sobre el personalismo y el,、eh, la filosofía de Chardin, prácticamente sin apoyarme en lo que tengo aquí apuntado, porque sería muy、eh, proceloso detallarlo. El personalismo de m o u n i e de alguna forma, retoma la definición de persona que está en Boecio. Boecio definió de manera célebre, a finales de la antigüedad y comienzos del medievo, a la persona como una sustancia individual de naturaleza racional. En esta definición se sintetizan las dos concepciones de la persona que estaban en la filosofía griega. Personae en, o persona en latín, muchos lo, lo han analizado etimológicamente como si proviniera de personare, de la, en la medida en que perso, persona es la traducción latina del término griego prosopon. Prosopon refería en la Grecia clásica a la máscara que se ponían los actores para ser escuchados en el teatro. En ese sentido, la personalidad es algo que, que tiene una función de ser escuchado. La, ser una persona es estar para ser sonado, per sonare. Bien, esta explicación etimológica del concepto de persona, o sea, la persona, nuestra personalidad es básicamente la máscara que nos ponemos ante los demás,、no、tiene, ignora que persona en latín también traduce del griego el término hipóstasis. Hipóstasis. Que se suele utilizar, también se utiliza a d i a r i o en castellano para referirse a, una, a la reificación de lo que es un puro devenir. Hipóstasis fue un término utilizado por Aristóteles para referirse a la u s i l l a primera, es decir, al individuo en la medida en que e s t e es inefable, que no se puede definir, porque no es repetible, ni es un caso dentro de un género o una especie. Fue precisamente en los concilios iniciales de la iglesia cristiana, el de Nicea. Etcétera, que se plantea la cuestión de hasta qué punto las tres personas del Dios cristiano son hipostáticas y tienen la misma esencia o no. A la conclusión a la que se llega, insisto, tomando el término persona como traducción al mismo tiempo de hipóstasis y de prosopon, es que la persona es una sustancia individual, hipóstasis de naturaleza racional, prosopon, siendo la racionalidad. La forma en la que nos desenvolvemos ante los demás. El personalismo de Mounier, de alguna forma, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la persona, a su juicio, descuidada por la tradición filosófica. Es el, la filosofía de Mounier una filosofía esencialmente cristiana y la base, se podría decir, de la apología cristiana a día de hoy, porque no pretende demostrar la existencia de Dios, sino que principalmente comprende a la religión. Como un consuelo de la existencia esencialmente finita y descentrada del ser humano. El personalismo de Munier se entiende como un nuevo humanismo en el que el ser humano no tiene que aspirar a convertirse en un dios de manera prometeica, como proponía de alguna forma Bersón, sino que tiene que ser consciente de sus limitaciones y no jugar a ser dioses. Esa autolimitación del ser humano, posterior a. Los impulsos prometeicos presentes en el nacionalsocialismo, en el comunismo, que Mounier vivió más o menos porque murió en el año 50, la alternativa, insisto, al totalitarismo comunista y nacionalsocialista, a juicio de Mounier, es este nuevo humanismo que no pretende recuperar la filosofía atomista, sino ir más allá de ella. Mounier, coetáneo de Jacques Maritain, que ya hablamos, es el que, bueno, Contempla como nueva apologética esta visión del, mundo, del ser humano como un ser humano esencialmente finito que tiene necesidad de Dios para completar su propia existencia. Bueno, y aquí vamos a dejarlo porque de c h a r d á n no va a dar tiempo a decir nada.